Muy buenas noches, qué gusto en encontrarnos nuevamente en esto que es... Boxeo Planeta Con la conducción de Damián Casino Y Luis Barbaceli Por supuesto, uno en el Rincón Rojo y otro en el Rincón Azul Y usted, usted es el jurado, el que dictamina si el programa es regular, malo, bueno, aceptable o excelente Nosotros vamos a transitar lo que aconteció el último fin de semana, lo que se viene... Vamos a hacer un poquito de, de, de análisis y por supuesto eh, en el comienzo siempre decimos que en esta edición número 64, por ejemplo, agradecemos mucho el apoyo de Casasunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas en artículos para el hogar, Montevideo 874, de Thompson y Williams, allí en Córdoba 1060, Thompson y Williams de Córdoba 1060, en la persona de Aristides Bruno, y por supuesto que... Eh, Siempre lo decimos con Damián. En Recapados es un capo. Es un capo, es FAS SRL. Y cuando usted dice Vigía en Rosario, hablamos de Broyo Representaciones. Broyo Representaciones. Y cuando se habla de implementos deportivos vinculados a la actividad boxística, un número uno, una empresa que respalda sin solución de continuidad, como se decía en viejos tiempos, a la actividad del boxeo y deportes de contacto. Olimpia Deportes, 1028, el número uno, un lugar bien merecido en la ciudad de Rosario en esto que tiene que ver con los implementos para boxeo. Eh, vamos a dar eh, comienzo, por ejemplo, también cito, todavía no pasó nada con aquello de Juan Manuel Bonani y Gumercindo Carrasco, ¿no? no hubo resolución no tuvimos alguna. Eh, ninguna novedad de, de ese encuentro. Con, con relación a, a esa noticia que decía que un grupo de boxeadores agrupados presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para regular y encuadrar jurídicamente en actividad deportiva y laboral y preservarse de abusos que, según dijeron, los hacen sentirse discriminados por la sociedad, quienes llevan adelante fueron los ex campeones del mundo Javier, el artillero Velasco, José Pepe Balbi, junto a Mauricio Cabrera y Marcos Arienti de la Asociación de Defensa del Boxeo Argentino. T tampoco hay novedades con respecto a esto que se presentó en, en la Cámara de Diputados. Pero Todavía bueno, no hay una, una confirmación exacta, no una pero confirmación. Está, se está tratando el tema. Se está Luis. tratando el tema, muy bien. Eh, recordemos que eh, falleció el ex peso pesado Ron Lyle a la edad de 70 años, entre sus combates digamos, de mayor predicamento de mayor repercusión fue el que sostuviera con aquel notable peso pesado que fue George Foreman el respeto para él y por supuesto, si estás en España si estás en los Estados Unidos, si estás en Uruguay en Brasil, en México gracias por acompañarnos eh, Boxeo Planeta tiene la posibilidad de decirte que cuando vos te metes en www.boxeoplaneta.blogspot.com ahí ...vas a tener la mejor información de la mano de Damián Casino... ...quien va pergeneando, quien va elaborando toda la información... ...que tiene que ver con la actividad. Si querés ganarte una remera de Olimpia Deportes... ...tenés que llamar al 424 26... 2769, 2769, Luis. perdón. Y por supuesto, decir mi nombre y apellido es... ...y los últimos tres números de documento... ...y con eso es suficiente... Seguramente Damián te va a dar algunas novedades que van a suceder en el blog, como remate del año, pero lo va a hablar él, ¿eh? porque lo está elaborando, lo está amasando. ¿eh? Yo el otro día le mandaba un mensajito, porque él me decía, vamos a hacer algo lindo para terminar el año. Entonces yo le dije, en la jerga boxística, camina el ring tranquilo, si retrocedes en algún momento que sea pegando, maneja el 1-2, hace cintura y por ahí te sale algo lindo... ...que esté vinculado a encuestas, estadísticas... ...curiosidades y demás... ...así que metete en el blog que va a haber sorpresas... ...lindas repercusiones con la nota de Héctor Vidaña, ¿eh? Sí, la verdad, Luis, que tuvo <coughs> muchas repercusiones... ...la presencia de nada más y nada menos que un hombre de boxeo... ...de la historia del boxeo y del periodismo aquí de la ciudad de Rosario... Eh, ...en la palabra, en la voz inconfundible de Héctor Vidaña... Eh, Como vos decías en el programa anterior, han pasado muchas personalidades por Boxeo Planeta, pero sin lugar a dudas aquí en la ciudad de Rosario, eh, la voz inconfundible de Héctor Vidaña ha prestigiado a Boxeo Planeta. En eh, la edición número 63, que tienen la posibilidad de escucharlo grabado en nuestro blog, como bien decía Luis, eh, en www.boxeoplaneta.blogspot.com pueden encontrar eh, bueno, el programa grabado de la entrevista a Héctor Vidaña eh, También eh, le decimos a los oyentes Que tienen la posibilidad de entrar en www.radiogranrosario.com.ar Que es la posibilidad que da la emisora La 88.9 uh -huh. eh, De entrar en, en la web Y poder escuchar en vivo Esta edición número 64 De Boxeo Planeta Que se hace desde Rosario Provincia de Santa Fe República Argentina Por supuesto, vos estás del otro lado y estarás esperando eh, nuestro análisis, nuestro comentario acerca de la presentación de Diego Chávez con el Chino Miranda. Eh, estarás esperando que te hablemos de Rápido. Saúl El Canelo Álvarez eh, en su pelea con Kermit Cintrón. Eh, por supuesto que... Tal vez estás esperando, y no tengo ninguna duda, alguna referencia sobre Sebastián Andrés Luján, ¿eh? que se va a presentar en el Madison Square Garden de Nueva York este próximo 3 de diciembre. Y también... Dirás, este, Jesús Cuellar, Ramón Esperanza el Paraguayo. Esa pelea que se hizo en el marco de la categoría pluma, ¿le sirve a Jesús Cuellar? ¿Lo vieron mejor? ¿Lo vieron peor? ¿No evolucionó? ¿Qué pasó? ¿Estuvo bien Gustavo Tomás? En, en, en, eh, en su manera de actuar en lo que presentaba el combate. Bueno, lo vamos a estar charlando con Damián Casino, porque hemos visto el fin de semana boxeo. Y por supuesto... Eh, comunicate con nosotros cuando vos quieras Incluso para tirar alguna idea, alguna referencia O algún pedido en particular En el aire nos pone como siempre Aníbal Gracias Aníbal por tu aporte, por tu profesionalidad Damián Casino Sí, Luis, déjame mandar un saludo A toda la gente de la parte sur De Estados Unidos que veo que está entrando En el blog uh -huh. eh, Bueno, producto de lo que es este, Esta mega velada que se va a estar Disputando en Nueva York Este fin de semana Vamos a estar también en este programa en esta edición número 64, desarrollando eh, todo lo que va a ser ese acontecimiento, gente de bueno, Nuevo México, Texas, Louisiana, eh, Alabama, bueno, la misma Florida, eh, que vemos que entran en el blog y eso, bueno, prestigia a, a Boxeo Planeta. Eh, también referenciabas eh, el comienzo de esta edición, Luis, eh, la muerte de Ron Line fue a los... Eh, 70 años que falleció uh -huh. el gran eh, peso completo Ron Line, eh, quien tuvo grandes combates, sin lugar a dudas lo, los más trascendentes fueron frente a Mohamed Ali y George Foreman eh, también tuvo victorias muy importantes frente a eh, bueno Natalio Ringo Bonavena eh, Jimmy Ellis, eh, Harry Schaber uh -huh. eh, Scott Ledoux eh, bueno un boxeador eh, que ha peleado con todos y merece el, bueno, el recordatorio en esta edición número 64 porque eh, es lindo acordarse de los que han dejado todo arriba del sí. ring y que no han escatimado eh, en dejar, si se quiere parte de salud para enfrentar a los mejores seguro, haciéndolo con todo su bagaje técnico y poniéndole un granito de arena, al, en este caso no solamente al boxeo sino en especial a la categoría eh, de los completos, ¿eh? de la Tejó máxima categoría un récord eh inmejorable y realmente bueno vale el recuerdo para Ron Lai seguimos eh, Luis tenemos mucha información uh -huh. como siempre ah, información eh, y agradecimientos te, también, despliega todo lo que trae sí. ¿Qué, qué, tiene anotadores bueno, siempre, siempre, siempre, usted, usted agarrarlo que... con, la, con la defensa baja me parece que es bueno, difícil, nadie defensa... es perfecto lo que pasa que eh, agendando y haciendo los apuntes y después los pequeños análisis Este, uno cree que le entrega un poquito de, de, de trabajo al, al oyente, que es lo que espera, ¿no? Pero usted, que uno usted, trabaje. ¿Usted me enseña todos esos recursos periodísticos o alguna mano se guarda por abajo eh, no, esa guardia? No, no. yo... ¿eh? Esa, eh, esa guardia derecha yo, firme que, que sabe traer, ¿eh? Y ¿eh? A, a mí me gusta, el, el, el jab me gusta que sea picante, no ah, solamente bueno. para marcar la distancia, porque con el transcurrir de las vueltas, no solamente marca puntos, sino que va siendo mella en la integridad física de, del oponente. ¿eh? Me parece muy bien. Este, Le gusta la combinación de, de, de, de tres manos, como le gusta a usted, eh, le gusta repetir este, digamos, la zurda cuando la lanza al látigo. Este, ¿eh? es un, una mano que usted aprecia mucho, y yo siempre como un boxeador lo hace. La zurda que me prestigió Marcelo González eh, exactamente. Aquí, me vio enseguida que era zurdo y dijo, bueno, este muchacho. Se es decía, difícil. a mí no me conviene. No me dijo que no me conviene. Bueno, Luis, eh, eh, ganó Arce, eh, sumó cinco eh, coronas. Qué travieso eh, este Arce. Eh, gran tienes, gran Guerrero. Eh, creo que Arce está por los 34 años, uh -huh. eh, bueno, eh, logró conquistar eh, la corona vacante de los gallos eh, de la Organización Mundial de Boxeo, eh, frente a, bueno, esto fue en la, en la Plaza de Toros, Eduardo Funtanet, y, y ganó ampliamente, los jueces eh, lo vieron eh, ganar eh, por gran ventaja... Eh, Mochiteco lo vio ganar 118-110 eh, también, eh, bueno Adelaide Bayer eh, lo dio ganador al mexicano por 117-111 uh -huh. y también eh, hubo otra tarjeta que coincidió con la de Bayer eh, me parece que se lo merece el Travier Soarce eh, conquistar 5 coronas Luis, eh, me parece que lo marca ya y lo deja plantado y posicionado en la historia del boxeo mexicano Eh, podemos decir, Damián eh, Que es realmente un privilegio Aquel que Va subiendo de categoría Y no baja su nivel Boxístico sí, sí. Porque además de estar ayudado Por una naturaleza física especial eh, No es para cualquiera Hay otros que deben pelear En su peso natural Y de ahí no salir porque eh, no funcionan Ni hacia arriba ni hacia abajo Eh, el caso de Jorge El Travieso Arce es una de las excepciones, que tiene varias el, el boxeo. Y bueno, este, lo mejor para el boxeador mexicano, porque se anota en, en un país que de por sí es eh, poseedor de grandes campeones en todas las épocas, este, otro más, eh, y sin duda deja un, una linda marca, ¿no? Es un guerrero notable. Eh, y también y... se lo merece el, el público, el aficionado, el mexicano, aficionado mexicano, porque sí. lo vive lo vive con sangre con caliente al sí. boxeo eh, y realmente los mexicanos que son amigos de, de nuestro blog, Luis, sin duda eh, tenemos la posibilidad de ver que son uno de los que más ingresan, uh -huh. eh, la gente de bueno, Aguas Caliente Baja California, Chiapas, bueno... ...una cantidad inconmensurable de gente que, que sigue aportando, entrando... Y, y, ...y la entrada al blog, Luis, eh, sí. lo hace grande... Eh, ...cuando vos te haces amigo de Boxeo Planeta, esa es la historia linda Así de esto... Es. Me, ...me parece que, que, que entre gente de todas partes del mundo... Eh, ...hacen mm -hmm. que uno trate de mejorarlo, de bajar más información... ...de estar más atento a cada instante, a cada información que da el boxeo mundial... Y me parece uh -huh. que, que la gente de México, eh, uh -huh. al entrar en nuestro blog, eh, bueno, aporta también lo suyo. Seguro. Vamos a hacer la primera pausa en esto que es Boxeo Planeta, edición número 64. Eh, ¿Querés y... que nos vayamos con una información cortita? Y, por supuesto, presentada por Olimpia Deportes de Mendoza 1028, Damián Casino te dice lo siguiente. Eh, Mayweather eh, lo apuró a Manny Pacquiao vía Twitter. Ah, bueno. Eh, sí, sí, sí. Y dijo que tiene una ya tiene una, una fecha confirmada y está buscando rival y el rival quiere que sea Manny Pacquiao ahora eh, queda en manos de Bob Barum si va a dejar sí. que se enfrente el filipino a, a un Mayweather que, que sabe me parece que ahora apuró y largó como vio cuando las carreras de caballo sí, sí, se, se largan se suelta, se suelta la rienda suelta. Sí, me parece sí, sí. que Mayweather eh, sí. se viene con todo, no lo vio bien en la última pelea Manny Pacquiao Crash. y dijo esta es mi posibilidad final, si había alguna, eh, alguna duda para sí, mí no, sí, sí. Luis, me parece que eh, para algún que otro aficionado, si existía eh, la duda de que Mayweather le puede ganar a Pacquiao me parece que en este último combate Pacquiao mostró muchas falencias eh, sí. ya lo hemos analizado aquí en Boxeo Planeta, uh -huh. y me parece que Mayweather ...está eh, bastante por arriba del nivel del filipino. Así que, bueno, eh, ya está la fecha que podría ser el 5 de mayo del año próximo. Ya tiene la, la, la fecha confirmada, solamente confirmada. falta confirmar el, el escenario. El escenario. Y, y bueno, ya para irnos a esta, a esta pausa comercial, eh, también te digo cortito... ...que Marcos René, el chino Maidana, eh, está a un pasito... ...de confirmar la pelea con Devon Alexander... ...el hombre que combatió con nuestro Lucas Matisse... Así ...y es. que fuera... ...bueno, le ganó a Matisse... ...pero en un fallo muy, muy discutido... discutido eh, sí. ...para Boxeo Planeta... Eh, ...Luis Propaselli... ...como suelen decir algunos fallos cerrados... ...conmigo, sí, me parece sí. que ganó nuestro compatriota... ...pero sí. se la dieron en su momento a Devon Alexander... Y ya está, ya está pr prácticamente cerrada, Sebastián Contursi está tratando de, bueno, de afilar ahí un poquito la parte económica, pero se estaría enfrentando Marcos René, el chino Maidana, eh, frente a Devon, Devon Alexander. Alexander. Eh, esto va a ser seguramente ya para los primeros días del año entrante, supuestamente uh -huh. puede llegar a ser marzo o abril del año próximo. Eh, Vamos a tratar de conseguirlo, a Sebastián Contursi, él es el hombre, que, el hombre de confianza de Marco René, el chino sí. Maidana, y me parece que sería bueno que pase por Boxeo Planeta para que nos dé un panorama de lo que va a ser el futuro de, del hombre santafesino. ¿Vamos a la pausa? ¿Cómo no? Nos vamos a la pausa en esto que es Boxeo Planeta, en la 88.9, Rosario, Santa Fe, República Argentina. Boxeo Planeta.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 A ver, a ver, a ver, a ver, Damián, por favor, eh, nos metemos en boxeoplaneta.blogspot.com y estas de reflexiones, declaraciones, este, contundentes, eh, ¿pertenecen a quién? Y si podés leerla, te agradezco. Antonio Tony Margarito. ¿Qué dijo? El señor me llama criminal. Yo creo que criminal no sé a qué se le llama. Eh, yo no estoy dispuesto a golpear a mi familia como lo hizo él con el hermano de su papá, dijo Margarito referenciando a la figura de Miguel Cotto. ...que apretaba los dientes molestos... ...mientras Tony estaba en el micrófono... Epa, Esto fue... uno bueno, de eh, ...los sí. primeros cruces que tuvieron... Sí, sí. Es un gancho eh, al hígado eso... Eh, ...Antonio Margarito frente a Cotto... ...lo que va a ser sí, este sí. próximo sábado... ...en la velada de sí. fondo... ...en Nueva York... ...en la que va a estar combatiendo nuestro compatriota... ...Sebastián Iron Luján... ...frente al difícil... ...¿eh? Difícil... Quinta difícil... ...difícil... Mm. ...difícil... ...Mike Jones... Sí. Eh, en lo relacionado a Sebastián Andrés Luján Que es lo que nos importa y mucho Sin desdeñar lo que significan Miguel Ángel Coto y Antonio Margarito Por favor, lo que pasa es que es nuestro coterráneo eh, Es este, nuestro compatriota y, y una de las grandes figuras que tiene el boxeo argentino eh, ¿Qué planteó de pelea? ¿Hay plan de pelea de parte de, de, de Sebastián? Es decir, Mirá, ¿Cómo, ¿cómo, eh... ¿cómo crees vos que lo encararía? ¿O cómo lo encararías vos? ...a un hombre tan picante Sebastián como Luján Maja. eh no acostumbra a ver videos de los oponentes. Ajá. ¿Eso eh, está bien o está mal para vos? Yo todo lo que pudiera aportar más conocimiento de mi rival yo lo haría. Yo eh, miraría videos y si me dicen anda a verlo correr y lo iría a aspirar como corre. Sí. Eh, no dejaría nada librado a, a, a no saber... En el caso de Sebastián Luján, él dice que no, no le gusta... Hay muchas, muchos boxeadores que toman ese, ese recurso, como en su momento era eh, Jorge Locomotora Castro. Bueno, sí, sí, sí. Un, un montón de boxeadores que no, no les interesa ver los videos de su rival. Eh, Sebastián Luján eh, sube, hace su trabajo, él improvisa, uh -huh. eh, si hay que prenderse en la corta se prende, si hay que boxear, boxea, si hay que esquivar, esquiva. Eh, me parece que va a tratar de hacer un... No va a salir a combatir, eh, me parece que va a ser un planteo similar al, al, al último combate, pero con una diferente preparación. Uh -huh. eh, cuando enfrentó a, a Hasson Mellingen, eh, al filipino en la que ganó por nocaut Sebastián Luján. Fue bien, pero ahora va mejor. Mirá, eh, no fue del todo bien por el tiempo de, de con lo que lo llamaron, es fue una el... semana de anticipación. El boxeador eh, siempre está medianamente bien preparado, pero bueno, le costó ajustar el peso. Eh, seguro. Dar el, el, bueno, En este caso estamos hablando de que Sebastián Luján tuvo una preparación de casi 50 uh -huh. días entre lo que fue México, Los Ángeles, en Big Bear y por supuesto esta última semana en Nueva York. ¿El eh, palmarés de Mike Jones? Y Jong viene con... Es invicto uh -huh. en 25 peleas con 19 nocaus. Ah, pa. Estuve viendo videos sí. y realmente es un boxeador... ¿Diestro, eh, zurdo? A tener en cuenta. No, no, es diestro, es diestro. Es diestro. Sí, sí. Eh, sí. Si vos me decís, ¿compararlo con quién? Eh, y bueno, yo si tengo que tirar un nombre, eh, yo lo compararía... Salvando las distancias por la figura enorme de, de, de lo que voy a decir, ...pero me parece que sí, sí. tiene un boxeo ¿no? box parecido a Tommy Harms. Ah, bueno. Brazos largos, este... Brazos largos, buena estatura, es eh, físico, sí. piernas eh, uh -huh. delgadas, físico bien trabajado en la parte superior. Uh -huh. eh, no es fácil, eh. tuve la posibilidad de charlar con Sebastián Luján, estuvimos uh -huh. charlando más de 30 minutos y, y bueno... Guardia. Él, él me decía. Sí. es difícil, pero yo también no soy fácil para cualquiera. No, no, eso, ¿Eh? eso no, eso, eso no está en duda. Lo, lo eso lo ya ves. lo sabemos. Entonces, yo te eh... pregunto, ¿le costará entrar en la medida que le, en la corta, en la media y la larga? Son las tres distancias que sabemos que tiene el boxeo, es una viedad lo que digo. ¿Pero le costará a Sebastián en el momento que quiera cortar? ¿O el largo yo, de brazo de este muchacho? Eh, me parece que si. si ¿Eh? Luján ¿Eh? intenta. Sí. Llevar por delante en los primeros cinco asaltos a Ajá. Mike Jones eh, va eh, de perdedor. o sea No no me parece que sea una una, eh, una decisión una estrategia que, que le vaya a dar resultado el... de querer llevarlo por delante eh, en los primeros cinco asaltos. Me parece que hay que tratar de sumar puntos, eh, aguantar, mm. trabaja muy bien el 1-2, eh, tiene brazos largos, trabaja abajo... Eh, entra y sale, lo vi un boxeador completo, Luis. No te voy a. ¿Una no, sola no, mano? No, no, no. ¿No, ¿No trabaja cago una en... sola mano? No. No. Trabaja ¿No? en combinación de, de tres manos. Es, es muy completo. Pero claro, sí, sí. Eh, el boxeador Rosarino eh, tiene su experiencia. Eh, últimamente lo he visto aguantar muy bien, muy duros golpes. Meligen me sí, lo sí, conectó. Sí. Vos me decías eh, cuando analizábamos ese combate eh, que Sebastián Luján. Aguantó golpes durísimos al sí, en los primeros sí. momentos. Y me parece que no es un boxeador que esté golpeado. No es el caso de Coto y Margarito, que son dos boxeadores que vienen muy golpeados, muy, con muchas batallas duras. Y sufridos. Eh, sí. Así que hay posibilidades. Ojalá Bien. tenga la mejor de las suertes. Eh, A mí me parece que, de, en función de lo que vos estás diciendo, eh, uno lo que tiene que rogar que Sebastián tenga la serenidad suficiente como para encontrar la medida que más le favorezca ante un adversario tan difícil. Sí. ¿Eh? Para que él se pueda... Me parece que en el infighting sería en el hierro corto... ¿Sabés qué te voy a proponer? Sí. Vamos a tratar a ver. de tener la, la palabra de Sebastián Luján aquí en Boxeo Planeta. Vamos a hacer el intento de llamar sí. al boxeador Rosarino... Sí. ...a Nueva York, Estados Unidos... ...y vamos a ver si... ...bueno, qué nos dice él de primera mano... ...porque a usted le gusta la palabra del boxeador... ...a usted le gusta sí, que el boxeador sea el yo, protagonista de Boxeo Planeta... ...porque... Es bueno, lo, ...yo coincido es, con usted también... Bueno, ...porque, Esto yo, porque es... vos y yo pensamos en el oyente... ...el oyente que nos sigue habitualmente... Eh, ...merece lo mejor... ...y el esfuerzo bien vale la pena... ...ojalá podamos tener la palabra de, de Sebastián desde Estados Unidos... ...cómo no, hacemos un pequeño paréntesis... ...con un recuerdo... ...pasaron sí. 30 años... Eh, el 30 de noviembre sí. cuando se enfrentó Ray Sugar Leonard eh, paraba a Wilfredo Benítez eh, a seis segundos del final oh. de una pelea de 15 asaltos en, en aquel momento Wilfredo ganó Benita. Leonard uh -huh. pero los dos dieron una lucha de calidad única sí, sí. Eh, bueno, esto fue el, el recuerdo a 32 años eh, Luis, de, de algo de que, que, que realmente combate. vale la pena tener presente ¿eh? Eh, ...cuando uno habla de Wilfredo prestigio, Benites, de calidad, de crack... combatir... ...el, el boxeador eh, profesional a los 17 eh, años... Sí, si, mal no yo, recuerdo... Eh, sí, ...un yo, boxeador también único... Eh, ...yo cuando se dice Wilfredo Benítez... ...se me pegan ahí Alexis Arguello, Wilfredo Gómez... ...me regodíe muchísimo... Eh, ...le cuento al oyente que por ahí no, no, no tenga presente... ...el advenimiento del cable en la ciudad de Rosario... ...fue por el principio allá de la década del 80... Eh, y había muy buen material, que debe tenerlo todavía, Cablehogar, eh, y Oscar Marino era el que relataba esas peleas de la no, década Oscar de 70 Marino. y 80, sí, sí, sí. y ahí usted veía lo, lo, lo que en realidad a los que amamos el boxeo este no nos hubiéramos imaginado nunca, que eran las grandes peleas de Alexis Arguellos, de Wilfredo Benítez, de Daniel Coloradito López, eh, pero de, de lo mejor en, en todas las categorías, mediano, liviano... Eh, lo que a usted se le ocurra, Sandy Sadler, Esa eh, uh. eh, Charles, eh, bueno, en la categoría pesado, era de campanilla, digamos, ¿no? ¿Tuviste eh, la posibilidad de ver la pelea de eh. nuestro Rodríguez con Adrien Bronner? ¿Vicente sí, eh, Luis Rodríguez yo creo eh, que perdió el... sí. por la, sí, la corona, sí. bueno, el título que estaba vacante, superpluma de la Organización sí. Mundial de Boxeo? Para mí eligió cruzar la calle cuando ya... El Era, semáforo ponía la luz roja. A mí no me gusta usar términos sí. eh, que por ahí me parece que fue muy infantil sí, lo sí. que presentó Rodríguez. Sí. ¿Qué pensaba que tirando manotazos para todo lado se fue como al como suicidio eh, frente mm -hmm. a un boxeador como es Adrian Bronner. Eh, sin lugar a duda uno no puede eh, hacer ese tipo de pelea, ese planteo de, pres querer de querer llevarlo por delante Me parece que cuando sí. uno Sabe que adelante tiene un boxeador uh -huh. Como Bronner eh, Me parece que hay que tratar de Aguantar sí. un poco eh, Ir viendo a ver cómo se puede llegar a desarrollar El, el, el panorama del combate Tratar de aguantar los primeros al asaltos Al margen de que de ninguna manera Tenía eh, los quilates El bagaje eh, Y la equivalencia como para ganarle Yo coincido contigo que el planteo debió haber sido diferente, eh, para terminar menos golpeado como terminó, porque en realidad terminó casi pulverizado vos me mandaste un mensajito preocupado y yo te dije, sí, terminó casi destruido el hombre que representa a los taxistas este, oriundo de Misiones que había ido con un palmarés discreto pero con rivales de, de, de poco fuste en relación a lo que es Adrián Bronner como boxeador y los rivales que ha enfrentado así que perdió Knockout 3 este, de manera terminante realmente fue una derrota terminante Muy bien Luis, eh, vamos también, eh, hubo dos combates en la que Chávez y Maciel eh, siguen ascendiendo sí. a puro knockout. Eh, lo de Maciel fue rápido ante el boxeador Néstor Bocha eh lo uh -huh. superó ampliamente el uruguayo eh, por knockout en el primer asalto, un knockout durísimo a la zona hepática. Eh, de corto recorrido pero sí, sí. de muy buena factura muy porque no, no dejó que se pudiera levantar sí. facho que generalmente de luis eh, de este tipo de golpes eh, es difícil levantarse eh, siempre ponderamos aquella mano que recibió marcos rené chino maidana frente a mm -hmm. mir Khan y en la que el chino logra sobrevivirse, logra recuperar de esa mano, que pocos boxeadores, eh, ni, ni, el, ni Oscar de la Hoya frente a Bernard Hawking, eh, sí, pudo señor, levantarse, eh, cuando bueno, daba muestras de que quería, pero no podía, eh, me parece que ahí engrandece también a, a Marcos Maidana de haberse levantado eh, de, esa, de ese golpe a la zona apática, en la cual Néstor el Bocha Fallo, el uruguayo, uh -huh. eh, no pudo recuperarse, Eh, ante un Javier La Bestia Maciel Que no pudo mostrar mucho Queremos verlo con boxeadores sí. de, de más equivalencia Pero me parece que... Luis, que se está complicando se, se complica. Para conseguir rivales Se complica, fíjate vos que se, yo considero Que se apresuraron, pero los entiendo A lo mejor fueron por, por los dólares no Cuando se fue a combatir con Dimitri Piroc Que yo lo había visto y te comenté Que realmente era peligrosísimo eh, Bueno, espero que, que La carrera De, de, de, de La Fiera Maciel sea, digamos, llevada de manera eh, criteriosa con, con todo lo que tiene que tener ver con la, con la profesionalidad este, y lo mejor para Maciel. El invicto campeón mundial mexicano Saúl Canelo Álvarez este, se endurece como campeón este, y está dejando cada vez menos dudas respecto de sus condiciones como titular mundial de la categoría Super Welter Consejo Mundial de Boxeo. ¿Por qué? Porque el mexicano dio un gran repertorio eh, de golpes eh, y derrotó por nocaut sin atenuante en cinco vueltas al retador de Puerto Rico, un venido a menos que Hermit Sintrón, pero que de alguna manera este, demuestra que el canero Álvarez está creciendo. El rey, el rey de la división Superwelter manejó bien la distancia, este, principalmente en la larga, y cuando era necesario entraba para este, meter bien las manos eh, en la humanidad del retador, y principalmente con una derecha que terminó siendo realmente letal, ¿no?, para, para el boxeador isleño. Vamos a ver qué pasa con Saúl El Canelo Álvarez. De alguna manera eh, deberemos, debemos, mejor dicho, eh, esperar dos o tres combates más para definirnos realmente dónde lo ubicamos a Saúl El Canelo Álvarez. Bueno, Luis, eh, como habíamos prometido en esta edición número 64, eh, queríamos tener la posibilidad de tener... Bueno, de primera mano la palabra de Sebastián Ayron Luján, el boxeador rosarino, la expectativa aquí en la ciudad es muy grande y tenemos la posibilidad de charlar con él desde Nueva York, ¿eh? está preparando bueno, su combate este próximo sábado frente al duro Mike Young, pero bueno, el boxeador rosarino eh, me parece que viene de la mejor manera. Bienvenido a esta edición número 64, Sebastián Luján desde Nueva York, Estados Unidos, ¿cómo estás? Manda todo, el boxeo, granita ahí, acá, acá estamos descansando, y bueno, este preparándonos ya en los últimos movimientos este, para, para dar el peso, así que eh, pasamos la balanza el viernes y que es una pelea también, y, y bueno, y después esperamos ahí en, en, arriba del ritmo esperamos a Mayo. Sebastián, Luis Parpaceli te saluda. Qué gusto, qué bien que te escucho. Cuánto ánimo, hermano. Eh, ¿Tenés el plan de pelea para este muchachito? No, no, nunca hago un plan de pelea. Siempre hago lo que sale de arriba. Eh, trato de hacer lo mejor posible. Eh, de esquivar y, y pegar, ¿no? Y aguantar. Este, no, nunca tengo un plan de pelea. Sé que es alto, eh, tiene un metro cinco mueve muy bien, dispara mucho, que golpea de lejos con la distancia, pero bueno, vamos a tratar de achicarlo y, y a ver si lo podemos pegar en la panza y, y cruzarlo arriba para, para ver si lo podemos lo podemos bajar. Eh, vamos, estamos preparados de la mejor manera, 40 días concentrados, estuve 18 días en México con todo el equipo de Margarito, estarreando, vanteando con Margarito, y, y después de una vez también gran nivel de, de profesionales este guanqué con Brandon Río, campeón mundial también uh -huh. y bueno eh, después ya hace día días estoy acá en Nueva York adaptándome a todo bueno eh, seguramente lo que decíamos aquí en boxeo planeta eh, podía llegar a ser un, un planteo un planteo de pelea como lo hiciste a Mellingen que te dio Eh, buena factura, un buen resultado me parece que un, un combate que, que iría de menor a mayor me parece que sería una posibilidad de, de ir sacando una ventaja en el combate, Sebastián Sí, vamos a intentar hacer eso pero hay que ver cómo se presenta la pelea este es otro rival eh, creo que pega mucho más fuerte el más alto eh, es otro otro otro boxeo, entonces vamos a ver qué pelea qué se, se nos presenta eh, lo que sí estamos preparados para avanzar y buscar y tirar y tirar los dos cerrados eh, de la mejor manera eh, ya estoy de categoría, hoy yo salí aquí con una libra viva estoy aquí en 148 libras después de entrenar y creo que mañana se está con el 147, el viernes cae en el 147 y bueno capaz que suba al ring con ciento pero vamos a andar de primera eh, Sebastián eh, contanos quiénes te acompañan en esta bueno en esta difícil pelea en el rincón eh, tu cuerpo técnico ¿Quién, quién está de qué está compuesto tu cuerpo técnico bueno estuvo Carlos Aranés con cuarenta días consultado conmigo este estaba hace un par de días Luis Paz mi manager y está mi preparado físico, este Matías Ervin y, y bueno, y somos los cuatro, hermano Altago, este y Francisco Tino, su de Margarito, está conmigo también, que es de mi equipo, es él me consiguió la pelea, así que estamos con todo el equipo de Margarito y bueno, este está está, está muy bien compuesto el, el rincón así que eso nos va a faltar seguro. Sebastián, el, el, con el devenir del tiempo quedará entre los mejores recuerdos, pero qué orgullo que vos estés programado nada más y nada menos que en el Madison Square Garden con, con una pelea de fondo realmente de, de prestigio. ¿no? Eh, ¿Qué sensación tenés hoy por hoy? Porque el mundo del boxeo en realidad está esperando tu presentación. Sos un verdadero guerrero y yo te lo he dicho siempre, el, el título más grande que tenés el de ser eh, hoy por hoy un primera serie Y nada más y nada menos que en el Madison Square Garden se vuelva a demostrar este próximo sábado. Sí, yo quiero que, que el mundo esté en mis pies y para eso tengo que hacer grandes peleas como en la que hice con, con Madison. Eh, esto de la, de la mejor manera, dando mucho espectáculo para que el mundo hable de mí. Y, y bueno, en la próxima ganar el título del mundo y eso sería cumplir mi meta, después de ahí me puedo, este, no puedo morir tranquilo, como quien dice. Pero sí, la verdad que yo también estoy muy orgulloso porque hay mucho sacrificio, hay mucha gente detrás mío, este, mi, mi familia, este, mis esposos mis amigos, este, mucha gente detrás mío eh, apoyándome para que para yo llegar acá. Yo solo no llegué, llegó un gran equipo de profesionales y gente que, que ayuda no con, con una amistad, con un aliento, con, este, siempre hay, hay mucha gente detrás detrás de todo de de este equipo, entendés detrás de esta de Sebastián en hay, hay un, un gran cuerpo, este, aparte de cuerpo técnico, un gran profesionalismo, y mucha ayuda, mucho sponsor y bueno, eh, de la mejor manera, así que bueno, creo que vamos a salir a hacer lo mejor posible para ganar. Si un resultado negativo, bueno, sabemos que dejamos todo, llegamos de la mejor manera y bueno, eh, si, no, si tenemos un, un resultado negativo es porque eh, el otro eh, es o, o fue ahí en ese momento en la pelea, fue mejor que yo, pero no estamos dando ninguna ventaja, estamos 10 puntos, 10 ¿Sí? puntos, la verdad. Lo que no tengo ninguna duda, Sebastián, pero no, ninguna duda que vas a ser arriba del ritmo auténtico coloso y que cuando vengas aquí a Rosario, más allá del resultado, lo que te mereces es aparecer en el Marcelo Alberto Bielsa en la mitad de la cancha con la camiseta del club que vos tanto querés, que es la de New Soul Boys. Sí, eso espero que, que la gente de Rosario siga apoyando más allá del resultado, Eh, este y obviamente también el coloso y seguro que en algún, en el primer partido que, que haya después de que su llegue este, estoy ahí, voy a, voy a estar, voy a estar ahí, yo seguro, este, porque no cualquiera llega hasta acá y, y no es fácil llegar hasta acá, mucho sacrificio, mucha trayectoria bueno ya todos saben, tengo cuatro títulos internacionales y 46 peleas por toda Europa, por toda acá, por Estados Unidos, por toda Argentina, con los mejores y eso a veces la gente no lo valora, ¿no? Pero bueno, eh, estamos acá, estamos acá. Y eso, eso, esa es la realidad. Sí, Sebastián, lo que siempre hacemos referencia aquí en Boxeo Planeta sí. es eh, bueno de tu trayectoria. Has peleado en todas partes, eh, siempre te presentaste de la mejor manera. Y justamente si se quiere le diste hasta ventajas a tus rivales, porque muchas veces las concentraciones no fueron las mejores, aquí por una falta de posibilidad, eh, sabemos de que al combatir, eh, cuando fuiste a combatir con Meligen, Meligen eh, estaba aguanteando con nada más y nada menos que Floyd Mayweather, te llamaron con una semana de anticipación y fuiste y demostraste que desde tu lugar pudiste dar una batalla y llevarte un resultado por knockout, que es lo que todo boxeador aspira y nada más y nada menos que en la meca del boxeo mundial que es Estados Unidos Seguro que sí, seguro que sí y bueno, ahora estoy al mismo nivel que ellos y, y no estoy de ninguna ventaja y espero que, que nos sea una gran pelea tener un rival que, que se preste el espectáculo que hagamos una gran pelea más allá del resultado y, y bueno, estamos preparados para eso y mentalizados para eso así que creo que va a salir todo bien y desde ya le agradezco que me hayan llamado le mando un gran saludo y a todos los, a todos los oyentes de, de planeta boxeo y un saludo para todo Rosario, para mi familia para los sponsors que están en la mano mi hijo, mi mamá y, y bueno toda la gente que va a irse a de de un Luján Boxing Club o de fondo Sebastián, ¿qué siente ese boxeador eh? cuando bueno está en el hotel esperando este gran combate, eh, en ese momento que por ahí se le cruzan un montón de factores, después de haber estado 45 días eh, concentrado, alejado de sus afectos. Eh, ¿Qué recuerdos te trae tus comienzos en el boxeo Mateo, eh, tus primeros eh, profesores, eh, tu primer técnico? Eh, ¿De quién te acordás en ese momento cuando te encontrás, nada más y nada menos que frente a un... Bueno, a un evento tan grande en el Madison Square Garden. Sí, fueron muchos entrenadores, muchos managers. Tuve mucho... este Hay muchas netas, mucho, muchas historias para contar. Son muchos años de, de trayectoria, de profesional. Son 10 años, más de 10 años ya me tuvimos 5. Pero sí, siempre me acuerdo. Estando acá en en el Ciudad de Nueva York los lugares más importantes que he estado también, me acuerdo siempre de, de, de los comienzos, de la gente que me ayudó, la gente que, que estuvo conmigo, que está en mi entrenador seguro que me acuerdo de ahí Jiménez, eh, donde me hice yo, eh, donde el cortito de Cristóbal, mi entrenador, este me, me entrenaba, eh, Rubén Diani, mi amigo, este y de un montón de entrenadores que siempre siempre te queda algo, siempre aprendes, eh, siempre te queda algo y, y seguro que te acordás de, de manager, de cosas, de, de todas la, las cosas buenas y malas pero tengo tengo eh, más buenos recuerdos del boxeo que malos a pesar de que por eso como tengo 47 peleas, perdí solamente cinco y, y con buenos, este, buenos, buenos oponentes Entonces tengo más buenos recuerdos que malos en el boxeo, así que ¿qué te puedo decir, eh, te llena de orgullo estar, de estar acá, estar acá o, o en cualquier otro lado, en cualquier parte del mundo, que que uno a lo mejor siendo un, un trabajador normal no lo puede hacer, que no es fácil, no cualquiera llega hasta acá. Eh, Sebastián, te voy a contar una, una intimidad este, que tiene que ver cuando en realidad estoy preocupado porque estoy ansioso, porque estoy nervioso porque quisiera aportarle, a, en este caso a Sebastián Lujar, eh, la fuerza que pueda con, con mis puños. Eh, la pelea la voy a ver de pie, no, no, no, no estoy tranquilo. En el único momento donde veo los combates eh, sentado con Damián Casino es cuando vamos a los festivales, pero cuando veo las peleas por televisión eh, no puedo, estoy tan nervioso que, que no tengo otra alternativa que verlas de pie. Así que bueno, estaré metiéndole fuerza a cada uno de tus impactos Y, y por supuesto, de corazón, que te vaya bien, este el resultado que sea victoria, pero y si no es victoria, yo sé que vas a dejar hasta la última gota de sudor y de sangre como para demostrar una vez más que sos un auténtico guerrero, y para despedirte me gustaría, si tenés presente, ¿qué pilcha te vas a poner en el Madison el sábado? Eh, una bata y pantalón de la selección argentina. Ah, buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, Sebastián, eh, eh, agradecerte como siempre que seas parte de Boxeo Planeta. Sabés que, bueno, desde este lado, de, de Rosario, eh, siempre te damos todo el apoyo, pelees donde pelees. Eh, hemos tratado de estar eh, en todos tus combates, algunos no hemos podido, bueno, por las distancias, pero... En el caso mío me cuesta un poco por ahí ser imparcial en la apreciación como, como periodista porque nos une una amistad y también eh, yo soy bastante fanático de mm. Sebastián Luján. Así que desde ya la mejor de la suerte, Seba, y te vamos a dedicar un, un programa en exclusiva. Te comprometo a que vengas al piso cuando vuelvas aquí a, a la 88.9 Eh, te queremos que tener aquí en el piso para que, bueno, nos cuentes todo esto esto vivido allá, ganes o pierdas eh, tenés eh, el, el programa a tu disposición, Seba Bueno, muchísimas gracias agradezco por llamar y ya un, un cariño para toda la radio y todos los oyentes y, y todas mis familiares toda la gente que me dio una mano este, y que, bueno, más allá del resultado Con la ligación hay Luján para rato. Muy bueno. Señora, señor, ha sido nada más y nada menos que uno de los más grandes boxeadores que tiene la ciudad de Rosario y la República Argentina en los últimos años. Es simplemente Sebastián Andrés Luján. Un guerrero que deja el alma en cada combate y que, por supuesto, usted y yo y varios vamos a estar haciendo fuerza para que le vaya bien. Luego de este contacto en directo desde Nueva York eh, con Sebastián Andrés Luján, la gratitud enorme para todos aquellos que se van comunicando, que son algunos oyentes de, desde siempre, como eh, Narváez, eh, como Sabino, como Daniel Molero, como Ariel Teitelman, como Víctor Timoneda, como Jorge, como Damián, eh, mucha gente que está vinculada al boxeo desde toda la vida, ya sea como espectador, Eh, en todos los gimnasios de la ciudad de Rosario en el Rosarino, en el Niaró eh, también en el la Ferrana, en el Luciano Ploner eh, Lucianito Ploner te quiero aquí en el estudio eh, un miércoles de esto por favor, eh, venite que queremos compartir con vos y después nos vamos a tomar algo para Lucianito que Lucianito Ploner que lo hizo debutar como profesional eh, bueno, a Sebastián no, no, no, Luján no. Eh. Eh, también lo queremos aquí a, a, a Carlitos Salanís, eh, que nos debe la, la visita eh, en realidad uno no puede menos que emocionarse porque Eh, vos por la amistad, y uno porque le ha seguido la carrera y porque es otro compatriota que se la va a jugar y en muchas mejores condiciones que otros que han ido bastante desprotegidos, quizás muy apurados a peleas de mucho prestigio. Vos dirás, Damián. Bueno, Luis, eh, nos queda poco tiempo, pero la pelea de fondo eh, justamente la va sí. a hacer nada más y nada menos que Miguel Ángel Cotto frente a Margarito. Uh -huh. Eh, me comentaba Sebastián Luján que lo vio a Margarito tuvo la posibilidad de guantear en seis ocasiones eh, en un guanteo bastante parejo y quizás eh, el boxeador Rosarino lo superaba eh, va a ser un, un combate muy duro pero me decía en el análisis previo eh, un colega de Buenos Aires eh, que bueno que puede ser para cualquiera Luis porque uh -huh. son dos golpeadores que están bastante permeable a los golpes. ¿Qué quiero decir con esto? No, no que están, pero están un poco blandos. Eh, Margarito, eh, con orden de no sacarse los lentes adelante de, de, en la conferencia de prensa para no mostrar eh, esa imperfección que quedó en el ojo Así. producto de, del combate que sufriera uh -huh. con Manny Pacquiao. Eh, Cotto, que dice que Margarito en aquel momento peleó con vendajes prohibidos. Bueno, hay un condimento que hace que esta pelea de fondo en sí. el Madison Square Garden, sí, sí. Eh, sin lugar a dudas, eh, sea bastante dura. Así que vamos a estar ahí, bueno, pegados eh, mucho, a esta... Mucho condimento, esta eh, mucho sí. condimento, mucha pimienta. Eh, el abrazo, el saludo para gente de Aguascalientes, de Baja California, de Chiapas, de Chihuahua, para la gente de Durango, la de Jalisco por supuesto, uno de los lugares símbolos, como es Sinaloa, Sonora, este y por supuesto Veracruz, la gente de Zacatecas y de Yucatán, y a todo lo vinculado a los Estados Unidos, donde la, el habla hispana es casi una constante. Sí, sí. Y por supuesto... Tengo el quiero... ganador, ¿eh? ¿Sigan, ¿Te, sigan, ¿tien, sigan? ¿Tiene el ganador? Bueno, sí. yo quiero agradecer profundamente la delicadeza, el buen gusto que ha tenido el colega Marcelo González, eh, combatespace Space Escuchó al, el saludo al, al que nos mandó mandano. el sábado eh, Justo en, en ese interín ah, bueno. este, Yo salí, pero sí, me sí, enteré sí. Porque eh, me lo han dicho varios eh, Anterior a la diferencia de saludar a Boxeo Planeta Él estuvo aquí con nosotros Y bueno, por supuesto, gracias a Marcelo González Gracias otra vez a Héctor Vidaña A Néstor Yuria eh, Por supuesto, el otro día me acordaba Porque estaba repasando la revista Rinsay De Carlitos Cirusta, A quien en cualquier momento vamos a sacar al aire Y a su amigo de la cadena ECO ¿Eh? Sí, a amigo Rafael. Amigo también Rafael. Vamos a, por Seguro. eso estoy tratando de, de organizar algo para cerrar sí. este este año con los amigos de boxeo planeta, la boxeo gente planeta. que realmente nosotros consideramos mm -hmm. que eh, que están que hizo haciendo su aporte, que hacen un aporte no solo por Seguro. boxeo planeta sino por el boxeo Ajá. que es realmente lo que uno ap le apasiona, que, que esta actividad eh, sea bien mirada, que no se vea como como una Un, de, un, un digamos algo que no es eh, deportivo, es. como que dos contrincantes arriba de un cuadrilático mm -hmm. no, no, no son deportistas bueno, hay un montón de factores que Está. se tratan de, de defender y que realmente bueno, queremos que toda esa gente que ha aportado su granito de arena eh, y, y que el micrófono de boxeo Planeta Eh, ...fue el interlocutor de eso... ...justamente, eso sí, es sí, lo, que, sí. lo que queremos... Eh, ...bueno, vamos a tratar de organizar... ...de saludarlos, de, ya vamos, vamos a tener la posibilidad... ...quiero también tenerlo... ...la posibilidad de tenerlo en el piso a... a Enrique Sánchez, eh, va a estar... Sí, ...bueno, su pupilo va a estar combatiendo... ...Cristian Christi, eh, Díaz, Christian perdón... Díaz, ...sí, Christian sí, Díaz. va a estar eh, combatiendo... ...va a estar combatiendo y va a tener que salir al aire también... ...lo vamos eh? a tratar de sacar al aire, bueno... Eh, ...sin lugar a dudas... ...el gimnasio de Luciano Ploner... ...quien, quien me alberga semana tras semana para transpirar un poco la camiseta y, y bueno. eh, no olvidarnos de Chiche Leonard, por supuesto Chiche, el abrazo grande desde siempre sabemos que nos acompañás, a Roberto Nicolás Benítez, que está vinculado también a la organización del boxeo de la ciudad y vamos a tratar de ver si eh, en alguna oportunidad el señor Vergara que es el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo charla un ratito con nosotros y ponemos algunas cositas en claro porque queremos lo mejor para el boxeo y este micrófono está abierto para todos ...absolutamente para todos... ...porque todos aquellos que queremos bien el boxeo... ...queremos los mejores hombres en los mejores lugares... ...en aquellos que son neurálgicos... ...en la organización... Eh, ...en lo que tiene que ver... Eh, en, en, ...en las sillitas donde ocupan los jurados su lugar fiscales, médicos, árbitros, ¿ese sí o No. ¿eh? Sí, Luis, eh, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Eh, me parece que eh, se, este me parece que este mes va a ser para agradecer a todos los que fueron partícipes de esto. Sí. Es. ¿Al, eh, Alguna novedad? Alguna edición, novedad? Eh, eh, en el blog. Bueno, en el blog vemos que, que siguen entrando sí, gente, en, en, en, tiene mucha sí. repercusión. Bueno. Eh, sin lugar a dudas, la, la entrada de Sebastián Luján. Pero, bueno, saludos a la gente de, de, de México, uh -huh. eh, bueno, también de aquí, de nuestro país, gente de Santiago del Estero, Jujuy, eh, Entre Ríos. Eh, bueno, la Rioja también está. Ahí. Cuando nombramos la, las diferentes provincias es porque hay alguien que está metido en el blog. Sí, Como señor. tenemos la posibilidad ya. de saber desde dónde están entrando, uh -huh. por eso damos el saludo. Déjame mandar un saludo grande también a mi familia que, que me apoya en esto. Ay, no los van a nombrar a, a Guadalupe, los José y Alma, que son ah. los que me, me, me fortalecen para que pueda eh, sostener esta actividad. Sí, y yo puedo decirles algo Pero, a ellos. ¿cómo no Que en Damián Casino. ¿Eh? el papá de Josué y de Alma, y tu esposo, Guadalupe, es, yo sí lo digo siempre, me hubiera gustado conocerlo mucho antes. Bueno, también es recíproco eso, Luis. Eh, vamos, hablando, va a haber un combate también en México frente a Panamá, eh, campeonato mundial WBC, eh, en, esto va a, ser, eh, va a estar combatiendo eh, Johnny González frente a eh, Ronald Caballero. Eh, sábado 3 de diciembre en el Centro Banamex de México, uh -huh. Distrito Federal. Eh, también, bueno, bueno hay, hay un, una cantidad de veladas importantes, pero me parece que... ¿Quién va a cambiar de emisora teniendo a eh, Sebastián el, el, esa Luján? Esa velada en el Madison, Square Garden, me claro, parece que... Claro, el Coto Margarito, eh, excluyente. Lo vio cantar a Mike Tyson. Ah, no, me lo perdí Sí, sí, sí, sí está, está queriendo incursionar en el canto Mike Tyson sí, eh, ¿Algo en especial? De, de... No, Tango, bolero, no, no, jazz, por ahí. blue Lo he visto por ahí sí. eh, Bueno, eh, Bobar, tenemos mucha información oh, Luis, no, Pero vamos no, cerrando no, no, esta edición sí. Porque Aníbal eh, empieza con esas sí, sí, sí. esa figuras geométricas Que sabe hacer con la mano sí, sí, Es el sí, tipo, sí. vendría a ser el muñeco mateico Hace un círculo con, eh, <ríe> Cerrando, sí. cerrando Así que, bueno, claro, Luis, eh, mucho. el orgullo grande de haber compartido esta edición Número 64, 64. de Boxeo Planeta eh, Ni más ni menos que la, la sí. palabra de Sebastián Lugar desde Nueva York, Estados Unidos En vísperas a la pelea, a la pelea frente a Mike Jones eh, Boxeo Planeta ha planteado un estilo en los últimos tiempos Y está vinculado a las entrevistas Tan inesperadas como importantes Y yo sé que vos que sos del boxeo lo valorás Y como sos del boxeo, lo que te puedo pedir es Hacelo bien, hacelo profesional, hacelo por tu salud, que vamos a lograr que muchos reviertan la opinión que tiene de esta actividad. Eh, la edición número 64 se nos va, se vienen los clásicos... Eh, Inmortales. Inmortales, ¿Eh? Eh, un... no te lo pierdas. Y, este, y agradecemos mucho a la dirección de la radio, y por supuesto a Aníbal que nos pone en el aire, en esto que es Boxeo Planeta por la 88.9 Radio Gran Rosario,